Y los hijos de Rubén edificaron e s b ó n Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres, y s i b m a y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de m a i r hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al a m o r r e o que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a m a i r hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre a b o t j a i r Asimismo, Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova, conforme a su nombre.